¡Aunque me duele! a Daniela Aunque me duela te dejaré a Daniela Si no me quiere pronto partiré Aunque después sé que yo moriré No quiero que ella tenga compasión Aunque me rompa luego el corazón Aunque me duela dejarte ¡Fuega! Aunque me duela Descaré a Daniela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 ere pronto partiré aunque después sé que yo moriré no quiero que ella tenga compasión